¿Por qué? Porque es necesario. Por primera vez remasterizada en 4K. Protagonizada por Alex Angulo y Santiago Segura. No te la pierdas. Reserva ya tus entradas en Cines Yelmo, el día de la bestia. com. KISS f m Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Daniel Relova. Buenas tardes, son las 7, son las 6 en Canarias. España vuelve a riesgo bajo por COVID por primera vez desde finales de julio de 2020. España ha vuelto a riesgo bajo de transmisión de COVID con una incidencia acumulada de 48,9 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Una situación que se ha conseguido gracias en parte a la campaña de vacunación, con un 77,6% de la población. Con la pauta completa. Según los datos actualizados del Ministerio de Sanidad, este jueves la pandemia suma 1.807 nuevos positivos desde ayer y 23 muertes más. Más noticias: el sector taurino acudirá a los tribunales por la exclusión del bono Cultura. Lo ha anunciado el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, que considera que es una discriminación sectaria, una censura cultural y una falta a la libertad. Desde el Ministerio de Cultura le han confirmado que no hay marcha atrás con la decisión adoptada. Y ha insistido que es un sector reconocido por ley como patrimonio cultural inmaterial. Y La Palma es un destino seguro pese al volcán, lo ha asegurado el presidente canario Ángel Víctor Torres en el Foro de Ministros de Justicia de Habla Hispana y Portuguesa que ha clausurado esta tarde Felipe VI. Al tratarse de un evento de relieve mundial, el presidente canario ha aprovechado para mandar un mensaje en apoyo al turismo del archipiélago y ha expresado su profundo agradecimiento a las muestras de solidaridad hacia los palmeros procedentes. De toda España. Y terminamos este jueves, arranca una nueva edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de s i t g e s Esta noche comenzará con la proyección de la película Mona Lisa and the Blood Moon, la cinta dirigida por a n n a l i l y Amirpur, que se convierte en la primera mujer que inaugura el certamen. Así lo dejamos, la información vuelve a las 8:7 en Canarias.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 Sonantes En Canarias, en directo, llega el momento de saber quiénes fueron número uno tal día como hoy. Hola. Tal día como hoy, justo cambiando el milenio, en el año 2000, Madonna es número uno en la lista americana de álbumes con su disco Music. Reinó durante una semana. Fue su cuarto número uno en Estados Unidos y su quinto en el Reino Unido. ¡Toma! ¡A la n i s m o r i s s e t t e En el 95 fue, tal semana como esta, era número uno en los Estados Unidos con Jagged Little Pill, que fue su tercer trabajo, vendiendo 33 millones de copias en todo el mundo y estando 12 semanas no consecutivas en lo más alto de las listas americanas. Está Janek Jackson, la hermanísima. Esas percusiones que se usaban en los 80, eh, que te s a c a a ¡Bam! m a <risa> m a Tal día como hoy, pero en 1989, Janet Jackson consiguió el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con esta canción. Cuatro semanas, se llama. a m i s s y o u m u c h Bueno, y tengo una sorpresa para ti, eh, porque. Tal día como hoy, pero en el 78. La banda sonora de la película Grease comenzaba, comenzaba su estancia de 13 semanas consecutivas en lo más alto de la lista. a h a s t a que llegaron Dire s t r a i t s y los desbancaron. Pero ahí tienes este megamix tremendo de g r i s Sé que te gusta. got a crown. He r e n t by me. He got my s u i t d o w n I saved her life. She nearly drowned. He showed wah, wah, wah. off splashing around. Saw my s u n s o me t h i n g s begun. But、uh, oh, there's u m m e r n i g h t s Tell me more. Tell me more. What's the m o m e r t for s i n It's Where it e n d s So I told her we'd still be friends, t h e n we made our true love. found. Wonder what she's doing. Ricky García. Modernito, original, positivo, alegre que he oído en esta década de los 2000. ¿eh? La canción de Outcast se llama Hey Ya.、Yeah. ¿Cómo nos pone? De buen humor, ¿eh? ¿Cómo te gusta? A las 7 y 21 antes en Canarias. En directo, el show de la tarde. Hoy es el día mundial del calvo. ¿eh? Yo ya mismo ¿eh? tengo ya unas entradas, queridos, que me llegan al cogote. <risa> y hoy queremos saber, queremos que nos cuentes en qué situación has demostrado no tener un pelo de tonto. Te ofrecieron un piso sobre plano en primera línea de mar en el paseo de Cuenca. <risa> Querían que pagaras 10.000 euros por una estufa, menuda estafa. Claudia desde Málaga. Bueno, mi marido no ha tenido un pelo de tonto ¿Ah, sí? cuando、okay. se casó conmigo. ¿Por qué? Yo era su empleada. Contratado. Así que se casó conmigo, dejó de pagarme el sueldo. Así que, ¿ver? No tenía un pelo de tonto. <risa> si se casó contigo para no pagarte un sueldo, muy mal le puede salir el invento. Te divorcias, te llevas la mitad de todo y a él del susto se le cae el pelo. <risa> Hasta Valencia. Está nuestro amigo José Carlos. ¡Hola, buenas tardes, Ricky! ¡Buenas tardes, equipo! ¡Hola, querido! Bueno, chicos, celebrando que hoy es mi día, que yo también estoy pelaete, <risa> os voy a decir que. Bueno, aquí en la tienda viene mucho listillo. a ¿Ah, sí. De acuerdo, y un día vino uno. Intentando hacer un acento italiano que vamos, se notaba la lengua que, que aquello ni, ni italiano ni, ni nada, nada de nada.、No. Y vendiéndome gafas, según él, de origen italiano, unas gafas de sol que eran horribles, más, más falsas que una peseta de plástico. Y nada, bueno, yo como me lo calé, no sé qué, di bueno, ¿y de dónde eres? Dice de Milán, ¿dónde está el Coliseo? Digo, pues sí que eres italiano, sí, del todo, muchacho. Anda y ponte tú las gafas. <risa> Vaya tela, yo no tengo un pelo de tonto, pero ¿a qué los tenía todos? Bueno, no era italiano, ¿eh? pero a lo mejor era diño y el pobre andaba confundido. <risa> Hasta las 8 tenemos tiempo para pasarlo bien aquí en Kiss FM. Esto es. Hey Kiss. Hey, Play, Kiss.、Oh. Con Ricky García.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 Feel t h e This was a lie. Son las 7 y 37, un antes en Canarias, como siempre, como todos los días, como todas las tardes aquí en directo desde XFM. Hoy celebrando el Día Mundial del Calvo. Bueno, nos hemos aprovechado y hemos decidido preguntaros en qué ocasión has demostrado tener, no tener, mejor dicho, un pelo de tonto. Vamos a ver un mensaje desde Instagram que nos ha mandado nuestra amiga MNI74, que dice. Pues cuando le dije a mi marido que la empleada quería lío con él. Dice, y no me creía. Dice, hasta que empezó a mandarle fotos en ropa interior. <risa> a ver, querida, si las fotos son bonitas, pues es de agradecer, porque hay fotos que te ponen los pelos de punta, ¿eh? <risa> Gato desde Buenos Aires. Hola Ricky, aquí Gato de Buenos Aires, Argentina. Hola, me pasó algo, acá le decimos pelados a los calvos.、Sí. acá En Argentina. Y me pasó algo en un trabajo, yo era nuevo.、Sí. Y había que pedir unas hojas para la impresora. Y me dijeron, anda al piso de arriba, le pedís a pela. a h o j a s para impresora, decir que te mando yo. Fui y vi un calvo y otro muchacho al lado. Pero al calvo le dije, me dijeron que te pida、eh, hojas para impresora. Y me dijo, no, no, no, le tienes que pedir a él, a pela es. ¿Ah? ¿Eh? h a No sabes cómo quedé. <risa> pues planchao, ¿cómo ibas a quedar? Ahora en la empresa, por lo menos, hay dos calvos. Porque a ti, seguro que se te cayó el pelo de vergüenza. <risa> bueno, y ahora prepárate porque te lanzo tres exitazos en línea. Mientras vas al gimnasio, mientras regresas a casa. Sleeping in my car, The Rock Set. John Farman con You Are the Boys. Y Phil Collins con Can't Stop Loving You. Esto es Blake, e q s ガチガチ。 viernes de 5 a 8.、Oh. Una menos en Canarias. Ajá.、Blinky. Nos vamos hasta Praga, que lo、no、vamos a pasar. Sí, sí, porque mañana sabremos el nombre del ganador o la ganadora. Se va a ir con quien quiera hasta Praga tres días y además con un juego de maletas Gabol de regalo. ¿Qué más queréis?、Eh? Buena música, información, buen amor, positivismo y además regalazos todos los días aquí. Y la semana que viene, lo mismo, pero en las mañanas, Kiss. O sea que tendrás otra oportunidad. Y la semana siguiente tendrás otra. Y la siguiente otra. Así que tranquilo, tranquila, que lo mismo te vas a Praga, sí o sí. Vamos con los finalistas de hoy. Nuestro amigo Samuel desde Córdoba. Y nuestra amiga MNI74 que nos ha escrito desde Instagram, que se llama Marta, y es de León. Estáos al tanto porque mañana por la tarde puedo llamar a alguno de vosotros para d a r o s la buena noticia, para daros el fin de semana y si lo mismo os doy hasta el año completo. <risa> Gracias por estar ahí una tarde más y a todos los que habéis participado. Os queremos. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel r e l o v a y ¿quién te habló? Mi nombre es r i c k y g a r c í a Te dejo con la m e j o r música del mundo p o r supuesto, la de Kiss ¡Hasta mañana!